Andalucía a las seis Hoy es el día de Vanessa Martín en Canal Fiesta y estos fueron sus primeros números 1 en Canal Fiesta.

Números uno y los últimos. Mañana sale a la venta Placeres y Pecados. Lo estamos celebrando aquí. Esta canción ya está muy cerca del número uno y ahora. a a h o r a presentamos en Canal Fiesta cuando no estabas. La nueva canción de Placeres y Pecados. Mañana llega el octavo disco de Vanessa Martín. ¡Sí!

ん

Martín, vamos a escuchar. Cuando no estabas. Hoy dedicamos、Podría、el día a esta gran artista y compositora, Fue tan Vanessa Martín. La de lejos te ves diferente, casi tres años sin verte todos llenos de preguntas. Tal vez pecamos de imprudentes y reconozco, tengo.

もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言う o もう一 o de nuevo cuando no e s t う一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言う d もう一度言うと、も o 一度言うと、a う一度言うと、も a 一度言うと、もう一度言うと、i う一 o 言うと、も a 一度言うと、もう一度 i う i もう o 度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、a う一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、a う一度言うと、i う一度言うと、n う一度言うと、もう a 度言うと、もう一度

私たちの夢 e 見つけた時に、私たちの夢を見つけた時に、私たちの夢を見つけた時に、私た m e 夢を見つけた時に、私たちの夢 o 見 d e た時に、私たちの夢を見つけた時に、

Estás escuchando Fórmula Fiesta con Carmen Benítez.

algo Que lo inunda todo cuando echas de menos a alguien. Y escuchas una canción con la que te identificas con esta voz preciosa, la de Beatriz Luengo. Tengo la suerte de tenerte aquí y no tener que echarte de menos ni soñarte, porque eres de verdad nada mejor. Después de haber conocido tantas ciudades, te juro que como tú no hay otros lugares.

よし

もう一度。

¿Número uno en Canal Fiesta? ¿No? Pues no te pierdas cuenta atrás. No te pierdas la música que entra en nuestro top 50 con todas las votaciones de nuestros oyentes y seguidores en redes sociales. Participa y haz que tu temazo llegue al número uno. Venga, disfruta de tu música. Ah, soy Miki Rodríguez y yo te la pongo. Cuenta atrás. Los sábados desde las 10 de la mañana con Miki Rodríguez. Canal Fiesta. Más a n d a n c í a Más.

c a n a ルファ e s t、no、a

あ

Que dicen, 6:15 minutos. Llega la nueva canción del barrio y llega con fuerza y llega con ese estilo que le caracteriza y llega para p r e n d e r t e el corazón a veces.

nunca tuvieron final

マリンドラタールトマンドルフレキン、ケラティアティンテミプルマパパドルテレコダー、t u m m a n、so, o s o n e l d e c a n s o l a s DUENYADEMY CONSUELO、LAS QUEME PINTAN m i LABIO、l o BESODE c a r a m n

Hora. Sube la luz, sube el gas, suben los alimentos. Pero en tiendas MGI, los juguetes siguen a 10, 15 y 20 euros, porque estas navidades ningún niño se quedará sin juguetes. Tiendas MGI, mirando por tu ahorro. Visítanos en tu tienda más cercana o en tiendas MGI.es. Pasión Vega presenta Lorca Sonoro, un nuevo trabajo grabado en directo en el que el artista cuenta con colaboraciones de lujo y desgrana la simbología lorquiana haciendo la suya desde una profunda sensibilidad.

Nuevo álbum, Lorca Sonoro, disponible el 25 de noviembre en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. Tu música favorita la tienes en Canal Fiesta Sevilla.

El próximo viernes 2 de diciembre llega a Sevilla el Circo de la Navidad, el mejor circo clásico de Europa. Bailarinas y equilibristas, trapecistas, payasos y el malvado t h e Grinch. Circo de la Navidad instalado en el Muelle de las Delicias del 2 de diciembre al 8 de enero. Entra en nuestra web y participa en el sorteo de entradas circodelanavidad.com.

Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. EcoEmbes.

El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones. Canal Fiesta desde Sevilla. Lo que oyes.

Que son, m a g o s de la música Antonio Orozco y Juanes juntos en este éxito. 6.24. Mañana ya sabes que tienes Indilucía a partir de las 10 de la noche, donde siempre brilla el sonido independiente y sobre todo si está hecho en Andalucía. Ellos son una pequeña d i b i l i d a d en el mejor sentido. m Me Encantan, e l o d i Meyers, sobre todo cuando con ellos siempre brilla el sol. ¡Está!

SocialEnergy. y ¿Quieres descuentos de 200 euros en tu instalación o prefieres un cheque regalo en el corte inglés o Amazon? Ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía. Encuentra la solución que mejor se adapte a tus necesidades en el 955-44111 1 11 o socialenergy.es. Financiación ofrecida por Banco Cetelem. La revolución solar es Social Energy.

¿Se ha averiado tu termoeléctrico o calentador y no sabes dónde encontrar recambio para repararlo? la Casa del Termo tiene un amplio surtido en recambios de todas las marcas originales de agua caliente, calefacción y energía solar. Y no solo puedes adquirir tu recambio, sino también reemplazar tu calentador o termoeléctrico por uno nuevo. Estamos en Polígono La Negrilla, calle Enciclopedia 32. Contacta con nosotros en el 600-0404-84 o en ventas lacasa del termo.es.

カリンオーケー、

eres todo d e s aprendiendo cada pasito que das。エレストードデザフィ e アモッ e n シンパラブラス。

ラバアケティーアモ n ヴィンイティーアモリヴィンイティーアモリヴィンイティーアモリヴィンイティーアモリヴィンイティーアモリヴィンイティーアモリヴィンイティーアモリ e ィンイ a m ーアモリヴィンイティーアモリヴィンイティーアモリヴィンイティーアモリヴ l イティーアモリヴァイティーアモリヴァイティーアモリヴァイティーアモリヴァイティーアモリヴァイーィアテー

よく知らない子は、知らない子は、知らない子は、知らない子は、知ら s い子は、知らない子は、知らない子は、知 a ない子は、e らない子は、知らない子は、知らない子は、知らない子は、知らない子は、知らない子は、知らない e は、知らない子は、知らない子は、知ら a い子は、知ら e い子は、e らない子は、知らない子は、知らない子は、知らない子 a 知らない e は、知らない子 o 知らない子は、知らない子 e 知 a ない e t 知 c a n 子は、知らない子は、知らない子は、知らない

Manuel Carrasco, aquí e que l a f i e s t a Radio con su corazón y flecha, que acaba de presentar otro single titulado Eres. Lo presentó José Antonio Domínguez, e la fue en Irlanda, l e a ¿no? n ¡Ay, otra vez! ¡Venga, otro besito! Yo soy un p s i q i a y un pesa con los besos. Poquito amor infinito por sus niños y por su familia, Manuel Carrasco. Vamos a ver cómo están las carreteras andaluzas a esta hora de la tarde.

Tenemos tráfico intenso en Málaga, en Tomillares, en la A404, entre el kilómetro 23 al 24, en Peñón Zapata Molina. El AS30 en varios puntos de la autovía sevillana. También el A7 a la altura de b a l t o c a d o Alquería en Málaga, del 1026 al 1024. En Churiana en la MA20, del 3 al 5. Y el n A7 en San Pedro de Alcántara, del 1053 al 1052. Y e n

Dirección contraria del 1050 al 1052. ¿Qué te encantaría a esta hora de la tarde? Dímelo, sin tapujos. A ver si te lo puedo conceder como tu hada madrina. Hey, no sé cómo se llama. Será solo e que me roba el pensamiento. Vistiendo cualquier marca lleva un flower normal. Se ve exclusiva con lo que sea que lleve puesto.

パッケンティンダケッ

Fórmula i e Carmen Benítez s t a f Fiesta

「デカして」

Pelae, e s t a n de vinilo. Noticias musicales en Canal Fiesta Radio.、No、sé. La Folcrónica reedita su disco y lo firma el 26 de noviembre en la EFNAC de Sevilla, el 28 en la EFNAC de Málaga.

Sigue de gira. Toma nota de las próximas paradas en Andalucía. El 2 de diciembre en el Teatro Cervantes de Linares. Y el 10 de diciembre en el Auditorio f i b e s de Sevilla. María Pelae es tan de vinilo y tan del f i e s t a Noticias musicales en Canal Fiesta Radio.

Hola, soy José de Cádiz, soy Canal Fiesta. Hola, soy Hugo, escucho desde la línea, y soy Canal Fiesta. Hola, soy Cristian de a n t e q u e r a y soy Canal Fiesta. Soy Javi, os escucho desde Sevilla y por supuesto, soy Canal Fiesta. Somos Canal Fiesta Radio. No te soñé porque no conocía la tu.

私の心の声が出てきた。<Yeah. S 1>

Radio. Hemos ido repasando algunos de sus éxitos de álbumes anteriores y los que ya nos lleva presentados. Se p u b l i c a r a mañana. ¿Quién lo diría? 6 y 43 minutos. Seguimos en Málaga. Aunque eso sí, tomamos carretera y manta. Carretera y manta. l o que tanto me dolió. Ahora se ve por el retrovisor.

もう一つ a 道具屋の柱の柱の i の柱の u の柱の柱の a の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の o の柱の柱の柱の e の柱の柱の柱の柱の柱の a の柱の柱の e の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の e の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の柱の e の柱の柱の s

Deseo, deseo, deseo Carretera y manta Ya no freno el corazón Ni quiero ir pidiendo perdón Si llueve, que llueva Algunos se irán Pero los buenos se quedan Amor de gasolina Amigo, medicina q u é más puedo pedirle a la vida

salida q u の e ダメ u のに、ダメなのに、ダメなのに、ダメなのに、ダメ p のに、ダメなのに、ダメ e のに、ダメなのに、ダメなのに、ダメな n a ダメなのに、ダ s な a に、ダメ s のに、ダメなのに、ダメなのに、ダメな brilla に、ダ i なのに、ダメな e r ダメな d に、ダメなのに、ダメなの e ダメなのに、ダメなのに、ダメ m a n o メな i r ダ n al cielo los ojos se の i e r r a n pidiendo un deseo deseo deseo

levanta ンドポッモンテーラメーリオデミー、コンティゴサートラーレグ e n ピ e s ミテンポンキンレバン u ラーセカノミレサッダーケロバリエテノエ ropa

para el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre ア、r i ア、ブリア、ブリア、ブリア、ブリ e ブ e ア、ブリア、e リア、ブリア、ブ e ア、ブリア、ブ o ア、ブリア、ブリア、ブリア、ブ a ア、ブリア、ブリア、ブリア、ブリア、ブリア、ブリア、ブリア、ブリア、i リア、ブリア、ブリア、ブ e ア、ブ o ア、ブリ e ブリア、ブ e ア、

マスクのフ n ンはあなたのファンはあな

どうしてあんなに声を聞いてみるかもしれないです。No sé

私の日々のことを知っいるのは、私のこと

bonito sentir que para alguien eres prioridad, que, que deja otras cosas para estar contigo, porque te gusta tanto, tanto tenerte a su lado, que lo demás puede quedar en un plano secundario, al menos de momento, ¿no? En ese estado tan bonito llega m a r c a n z o n y Aquí a Canal Fiesta Radio te tengo aquí.

Sensaciones aquí en Canal Fiesta Radio. Un besazo de Carmen Benítez. Mañana nos escuchamos a partir de las 4 de la tarde. Voy a rodearme de la gente que me quiere sin fijarme en lo que hagan los demás. No voy a fiarme del que quiera que me calle la palabra.

momentos c が m p l う c a d ま s

ピン

ラッパワー

Que se marcó en Almería no hace muchos días. ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos a Juernes, Juernes de t r i v i a n Company. Hasta noche. Hoy, edición especial, Juernes de Temazo. Ya escuchaba a Sabisbal, ahora llega Carlos Baute, tengo Nia y Rocco Hunt con Lenis Rodríguez, Nati Peluso y más.

ニー

Si tocas el fuego, no quiero amores porque me mata. No me enamoro, no siento nada. La c a l l e h a r a í d o tu cara te hizo mujer desde niña. En un mundo equivocado, como la pizza con p i ñ a Suena n o m e r o s sincero, no tenía nada, ahora tengo un imperio. Me quema el alma con un mechero, p o r t i y o m u e r o c o m o u n y.

エルヴィアンミューシーとエルヴィアンミューシーとエルヴィアンミューシーとエルヴィヴィンミュンミュシーとエアエルヴィアミューシーエルヴンミューシーとエルヴィアンミューシーンミューシィアンミューィアンミューシールヴィアンミューヴィアンミューヴィアンミ

マ、si no so, a ネーズが見つか n たら、マヨネー e が見つかったら、マヨネーズが見つかったら、マヨネーズが見つかったら、マヨネーズが見つかったら、マヨ e ーズが見つかったら、マヨネーズが r つ n ったら、マヨネ e ズが見つかったら、マヨネーズが見 o かったら、マヨネー e が e つ e ったら、マヨネーズが見つかっ o ら、マヨネーズが見つかったら、マヨネーズが見つかったら、マヨネーズが見つかっ e ら、マヨネーズ o

s u de artistas. Toma nota Nía Correia, Rocco Hunt, Lenis Rodríguez. Este otoño-invierno va a ser muy de candela. Una bachatica. Ahí la llevas.

A darle ritmo, un poquito más de ritmo. Subimos el ritmo. ¿Con quién? Con la especialista María Pelae. Cuidado, que llega el gato marinero. Dale play, 31. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Mira, m Que me lo cuentan y no me lo creo. Y es que lo que no me pase a mí. Y bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Parece ser que esto no ha sido un sueño. Que mira que esto no salga de aquí.

私は私の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの

La vida puede sorprenderte mucho más que cien años que pasas en el mismo lugar, creyendo que lo has visto todo y no has visto nada y no sabes nada. Fíjate tú, tanto y tanto como ando yo de aquí para allá, casi siempre tonteando y sin adivinar que esto dura lo que dura y hay que aprovechar. ¡Mira! a t é t e l o ¡Tetelo!

カシー、チンパイ、トンピアンド、シ

Grandes, India Martínez, m e l e n d i que va a sonar ahora, y mucho más grandes, por la cantidad, quiero decir, Atlánticos y Tomatito. Esto es t r i v i a n Company. Si ella supiera que por la noche baila conmigo a la luz de los faros de un coche, con la luna de un icono.

毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、

me veo diferente y aunque suene injusto y cruel no sospecha nada de que estoy contigo de que mi universo comienza en tu pecho y termina en tu ombligo no sospecha nada de que en el silencio vive la traición

はい、どうぞ。

Antes dice, como antes, como cuando nos conocimos, dice, no, no, antes, antes, <risa> <risa> <risa> ahora en Sevilla, buenas tardes, Juernes, todo el mundo ahí con las manos en el aire.

¿Cómo lleva el jueves hoy? ¿Bien todo? Bien, tenemos guión hoy o no? No, se ha vuelto a caer por la ventana el guión. Guión, guión ven para acá. Tú déjalo que vuele. Son, son hojas libres que deben de volar a b r a h a m s e v i l l a Son hojas libres, como los versos libres, ¿no? Correcto, más o menos. Ay,、bueno. Por ahí. Bueno, bueno, te voy a contar. El, ya te he contado uno y ahora te voy a contar otro, ¿vale? Porque ya hemos dicho que esta semana es una semana de duetos. Estupendo. ¿Vale? Vale. vale. Vamos a ver. Venga, que voy, ven ahí. Venga, que voy.

Dale. Dice. Papá, papá. Me gusta esa chica. Pero no me hace caso. ¿Qué hago, padre? Y le dice el padre: Hijo, si te gusta de verdad, vea por todas. Y dice el niño: o e s r o r alguna carrera! <risa> <risa> <risa> ¡El niño! o v a a s a l i r

アイデアでバーガーでアイデアでバーガーでアイデアでバーガーでアンダーアブラン・セビアアイデアアンダー

どんどんどんどんどんどんどん

Se llama como, como la canción que he escuchado bastante, ¿verdad? s Candela. Llamamos al 911, al 911, por favor. Soy adicto al robo de tu labio y esa carita cuando la lo hacemos los dos. Y eres mala, pero mal necesario.

私たちは911年のことです。

どう<音楽>

de santo, limpiar la ropa、マノデサ t ト、limpiar salón、マノデサント、嫌なの

¿No sabes qué regalar estas Navidades? En los Romeros de Alanis te lo ponemos fácil. Jamones, lomitos, lotes navideños con increíbles descuentos en este Black Friday. ¿Quieres saber más? Entra en losromerosdealanis.com y descubre el placer del Ibérico de Bellota. Haz tu pedido online y en 24 horas lo tendrás en casa. De nuestras dehesas a tu mesa. Los Romeros de Alanis. ¿Sabes qué tema va a ser número uno en Canal Fiesta? No.

Se va acercando el fin de semana, aunque estamos hoy a juernes, hay muchos que utilizan los juernes para salir a darse una vuelta a la calle, ¿eh? a cenar y a tomar una copichuela. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues le ponemos este ritmo de discoteca o el otro ritmo que también nos gusta mogollón de pop, hecho desde Andalucía con Vanessa Martín. Caprichoso, despiadado, nos mordemos, nos besamos, nos dañamos con las manos, con las que acariciamos.

お椀は、あなたは

いいですか

Show este temazo de macaco sigue siendo un temazo, se llama m o v i n g ¡Hey, hola, qué tal! Seguimos cada vez más cerca, acercándonos a las 8 de la tarde. Trivian Company de Juernes suena Andrés Suárez. ¿Cuánto me cuesta decir que hay trenes sin estación y un caminar por buscarte?

s a b i endo que no Voya volver a sentir lo sentir a que sentimos los dos Tú y yo、Tú y yo。Cuánto me cuesta escribir?Sin nuestro viento a favor、Mi más soñado paisaje。Tu ropa interior derrama el cielo de ti, Mojando el día mejor, mucho mejor.

なかなか見つかったです。

全ての人生を守るために、全てのるたの人

どういうこと

全ての人生を見つけた。

Disfrazados casi de todo, ha llegado mi mejor momento, momento de ser feliz. z g u a h Poca cosa he dicho.

私の身体は全ての人生を守るために、私の身体は全ての人生を守るために、私の身体は全ての人生を守るために、私の身体は全ての人生を守るために、私の身体は全ての人生を守るために、私の身

ピストティー、オリジナル、ディスプレイヤー、ディスプレイヤー、ディスプレイヤー、ディスプレイヤー、ディスプレイヤー、ディスプレイヤー、デ o スプレイヤー、ディス e レイヤー、s ィ e プレ o ヤー、no no si no、ディスプレイヤー、ディスプレイ a t e ィスプレイヤー、ディスプレイ e ー、ディス a レイヤー、ディスプレイヤー、ディスプレイヤー、ディ a プ a イヤー、ディスプレイヤー、ディスプレイヤー、ディスプレイヤー、ディスプ e イ u ー、ディスプレイヤー、o ィスプレイヤー、ディスプレイヤー、ディスプレイヤー、ディスプレイヤー、デ m o プ amor

フェリー

Qué guapa suena esta canción, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, Javi y Pablo, feliz. Nada más que por la palabra. Ya es algo importante. Feliz, feliz y más feliz cuando tú escuchas temazos como el duende garrapata de los delincuentes. En nada nos d a las ocho. Momento, t r i v i a n Company, hora dos. De este j u e r n es. Dale play, Trivi, dale play. Ese duende garrapata.

パラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパ

もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も

もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度

Una hora más aquí en t r i v i a n Company en este juernes muy especial de temazos, porque tengo uno que seguro vas a cantar: una canción de Jennifer López y gente de zona. Ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni tú ni yo. ¿Te suena claro? Pues sí. ¿eh? En un instante llegará Susabel con el oráculo millennial del t r i v i a n Company y mucho más.

Acción, acción, música y por supuesto tú en Tribian Company. Company. Canal Fiesta. Canal Fiesta.

t o n y pájaros de barro. Y una de funambulista, hecho. ¡Ya ves! Lo más sencillo es lo más difícil de entender. Lo más cercano es lo que no conseguimos ver. Aquella tarde 3 de noviembre de 2010, viendo llover. ¡Ya ves! Es tan curioso que la memoria sea una pared.

colgamos todas las fotos que nadie ve un resumen de lo que fue un aviso de todo lo que queda por hacer los ríos siempre llevan hacia el mar pertenecemos al mismo lugar voy a lanzar mi canción al mar ディエディエディエデ l エディエディエディエディエディエディエディエディエディエディ a ディエディエディエデ

私たちはあなたの家族のために、た

ボールを見つけたらいいな。

みんなで一緒に行くよ。<音楽>

ダメージはあなたのうに見えます。

Ición, ado, amente, una《「今日は私の家 c のために」

Pues sí, que queremos y te queremos porque es una de esas canciones que ya han pasado a la historia reciente de la música, la de Sebastián Yatra con Mike Towers y la pareja del año. 3, 2, 1, respira porque llega la voz Pastora Soler. Cuando la noche cae en silencio, cuando habla solo el corazón.

que va g r i t ィ n d o t e despierta, despierta. Cuando te lanzan al olvido, c u a n d o no escuchan ya tu voz ンテディスパ l タンテディ e l l a m テ s ィスパイタンテディスパイタンテディス e イタンテディスパイタンテディスパイタンテディスパイタンテディ remató.

required d beggar a están mis going c soy yo.

habitación y cada sueño que vestir. Si piensas que podrás conmigo, que dormiré en algún rincón, no sabes bien, no sabes quién te amó.

Black Friday en jamones Sánchez. Jamón ibérico de cebo, 124 euros la pieza. Jamón de cebo selección, 150 euros pieza. Jamón de cebo de campo, 170 euros la pieza. Pide ya tu jamón en jamonessánchez.com. Jamones Sánchez. Saber escoger es un don.

Hola, soy Paula, escucho desde Ronda y yo también soy Canal Fiesta. Hola, yo soy Loli Dantequera y yo soy Canal Fiesta. Hola, soy Alba, tengo ocho años. Te escucho desde Casas de Reina. Yo también soy Canal Fiesta. Somos Canal Fiesta Radio.

Siempre me pides canción de Lerica, pues estupendo. Yo hago para que todos los días lo intento. e h Cada día suenen canciones de Lerica. Ahora con Belinda, no estamos locos. ¿Lo has cantado bien? Pues ahora esta de Merche, que es súper intensa, seguro que la vas a cantar mogollón. A por el jueves. Venga, le t gole, t gole, t gole, t gole. Go.

Fueron muy flojitos que no se escucharon nada. El miércoles muy bien, ayer con lo del paleocristiano romano. Y hoy bien, se escucha, uy. Bueno. ¿A m e e s u n a qué me suena eso, uy? La verdad es que apareció un cerdo, ¿no te voy a e n g a ñ a r No, pareció como un dibujo animado que he visto、ah. o una peli que he visto hace poco de, de cosas raras. Qué ú l t i m a m e n t e no sé por qué, nada más que veo cosas muy raras, ¿sabes? Por la tele veo una serie de verdad. Yo también veo cosas、Uf. muy raras, Trivi, pero la veo en mi cuarto. Yo creo que me voy a. Oye.

¿Podríamos hacer una terapia de desengancharnos de ver seres? Es、no, como hacer una guija. No, no, no, no, no, no, no. Para nada, me niego, vamos. No, no, no, no, no. no. Yo tampoco, ¿eh?、Lo、que、sé. además hoy es juerne. Hoy es jueves. Que tú mañana no vienes y ya está aquí solo en el estudio todo el día. Ajá, <risa> con, con el niño que va por los pasillos. Calla, calla. ¿Qué día es hoy? Jueves. ¿Y qué vas a contar hoy? Pues hoy traigo una luna. Hoy qué bonito. Y hoy traigo la luna en Virgo.

Me suena de algo. Las personas con la luna en Virgo son prudentes con sus sentimientos, evitan dejarse llevar por las emociones, y bueno, esto puede estar bien para ciertas situaciones, ¿no? Pero si cuentas con un signo en el sol, por ejemplo, que por naturaleza es todo lo contrario a esto que hemos dicho, pues. es una locura. <risa> Igualmente.

Tener la luna en este signo de tierra hace que en las relaciones y con uno mismo haya bastante análisis y, bueno, un poco de crítica, ¿no? Pero bueno, este análisis hace que esta luna dé lugar a personas bastante detallistas.、Uh -huh. Bueno, no es mala cosa. Pero detallista s no en plan, me fijan en este detalle tuyo o malo, a no ser que vayas con malas intenciones.、No. Es detallista en el aspecto de, a esta persona le gustó esto, ¿no? Y nadie se dio cuenta, pero tú sí.

Es lo que t i e n e los Virgos. Pues está bien eso, a mí me gusta eso. Y además te traigo una canción. ¡Oh, y qué canción! Te traigo Perdona de Tiziano Ferro. Perdona. Escusa. Escusa. Una rosa. Susabel, feliz fin de semana. El próximo lunes, aquí estaremos de nuevo en Trivia Company. Y、sí, se acerca diciembre. ¡Uh! h、uh, n a v i d a、uh, d、uh.

ピッコロを見 e けたら、この時点で、こ e 時点で、e の時 s で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この n 点で、この時点 o この時点で、この時点で、この時点 e

どうしたの

Solo. <S S d ja、una r, y te una r que mi d o n ー

nada m ーン

ディレクトゥーンコンパレイ、Canal フィス a <Nah. S 1>

cover me た o d e j こ de sentir.

すぐにすぐにすぐにすぐにすぐ

すみません。

何が起こるのか

ピンタッコの本、酢の後、酢の後、酢の後、酢の後、酢の後、酢の i 酢の後、酢の後、酢の後、酢の後、酢の後、酢の後、酢の後、e の後、酢の後、酢の後、酢の後、酢の後、酢の後、酢の i 酢の後、酢 m 後、酢の後、酢の後、e の後、酢

ピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピン

saber más de lo que escuchas,

Conéctate a las redes sociales de Canal Fiesta. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y también en Twitch. Descubre contenidos inéditos, información de todo lo que te interesa, las novedades de tus artistas, noticias curiosas y mucho más. Contacta con nosotros y pídenos tu música. Recuerda, Canal Fiesta en tu red social favorita: en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y también en Twitch. Canal Fiesta. Más Andalucía. Más Canal Fiesta.、Y、no t e n í a que hacer.

私は寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい寂

カウキテラーケスアラステラーケスアリコンビション。Cual quiera, cual quiera

でけまね

Son b e r e t con los hermanos Muñoz con estopa. Es diablo. Ellos, navajita plateada. ¿Qué se ve desde la azotea suya? Escucha. La luna ya s a l i d Y aquí me subo a contemplar desde mi azotea. Cae la noche lentamente. Dibujos de color en mi ciudad. Morena van un peso. Y el aire cae a lo m a

にたた

ベナツェ、ポーラカレー、レイナーソレダイアタラテアセメネアンアルベラー、レパサー、ベベベアフテア、イエナイデカエアロマン、レリモ

Ella, María Villalón y Aynoa b u i t r a g o

Una hora más en t r i v i a n Company a las 10 de la noche llegan los amigos de hoy. No salimos del fiesta, pero antes tenemos 60 minutos por delante. Bueno, algunos menos para seguir con temazos. India Martínez y Melendi. Tengo Marca Anthony, Juanes, Pitingo, Talía, Marlena. ¡Wow! Si ella supiera que por la noche baila conmigo a la luz de los faros de un coche con la luna.

すてきあなたは私の手であなたは私の手

パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーテ

あれ、vale.

Sí, ¿eh? Ahora sí, Juanes. Es lo que ahora te voy a regalar después de m a r c Anthony. Aquí hay mucho poder latino. ¡Mi gente! La cama rectangular y las prohibidas pasiones alimentan las canciones y nos ponen a sudar.

Qué bonita pitingo, qué bien lo haces con cuéntame. Sí, y además ella que no se corta un pelo en componer cosas tan duras como esta. Miriam Rodríguez. El concepto del amor es una porquería.、Mm. O será que a lo mejor c o n m i no me quería.

Independiente que se hace en Andalucía, la tienes aquí. Descubre las bandas que triunfan, los sellos más originales, los estilos más alternativos. Los u a l viernes a las 10 de la noche con Marga r i t a Canal Fiesta. Más Andalucía. Más Canal Fiesta.

¡Hola! Insuperable Thalía Psycho. ¿Te acuerdas de esta canción de Marlena? Seguro que sí. Se llama Niñata. Escúchala. Un, dos, tres, tres. Nunca fui de lo normal. Ni de llegar puntual. Y te escribo a las d o m i n g a s Tengo un punto antisocial. Y la s a b r e n a t u r a l

me p r、no、o v と、c う paranoia. Lo p r e f i e r うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言 sé dónde vas a dormir. う一度言うと、p o 一度言うと、も o cuando estoy cerca de ti. う o、no、sabes si te encanta s と、も

De nuestra Andalucía, de artistas que han sido y siguen siendo muy importantes, ¿verdad? Uno de ellos para mí es Kiko Veneno, Techo de m e n o me encanta. Venga, que Sofía Reyes dice que ahora le canta a la luna.

何が起こるかない。

de carla y yo soy de canal fiesta hola soy walter escucho desde bailén y yo también soy canal fiesta hola soy julia escucho desde san roque Cádiz y yo también soy Somos、canal、Fiesta Radio. Canal

Que que no no、llamarte

よ

Te Faltaba CPEDA e Checa Azul. ¿Qué? é q u e te falta Chayán? Ya le vas a poner otro Checa Azul porque hoy nos gusta escuchar esta con mucho ritmo. Que pa' eso, Juernes.

ジェミー。

l o c loco! Esta canción, cuando eran e Radio Macandés, otra pasada, ¿eh? Otra canción clave de la historia de la música reciente de Andalucía. Echamos una escucha al Más Allá con Carol G.

Fiesta. La actualidad con humor, buena música. No te pierdas la manera más loca y divertida de saber qué ha pasado en el día. En Hoy nos salimos del fiesta.

Participa en directo en el programa. Envíanos tus notas de audio al WhatsApp 616-079-079. Lo repito, 616-079-079. Y síguenos en Twitch, Twitter, Space y YouTube. No vas a querer salir del fiesta seguro. Hoy no salimos del fiesta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Más andalcía, u más canal fiesta. Y tú ni yo.

みんな、今、私が悪いことだ o 私が悪いことだと、私が悪いことだと、私が悪 o ことだと、私が悪いことだと、私が悪いことだと、私が悪いこと a と、私が悪いこ a だと、私が悪いこと a と、私が悪 s t e だと、私が悪いことだと、私が悪い r a だと、私が悪いこと e と、私が悪いことだと、私が悪いことだと、私が悪いことだと、私が悪いことだと、私が悪 o ことだと、私が悪いことだと、私が悪いことだと、私が悪いこ e だと、私が悪いことだと、私が悪いことだと、私が悪いことだと、n が悪いことだと、私が悪 n ことだと、私が e いことを悪いこ r を

どうして

何た <existe>,

The piece s l o a d e

Primeras, que no la primera, de gran éxito de Gonzalo Hermida Intacto. ¿Te ha gustado? Sí. Pues la que viene ahora de Fresquito, Mango y Aitana. <ríe> Anda, mándame una.、Audio. Yo hoy he tenido cita con mi psicólogo y me ha pedido que de ti no hable más nunca.

毎日3日、心配で見つけた。

私はあなたのこ a s 知っているときに、私はあなたのこと o 知ってい a d きに、私はあなたの e とを知ってい o ときに、私はあ o た o ことを知っているときに、s buscar, bien,、no、s e n t i ことを知っているときに、私は r o たのことを o って s るときに、私はあなた r y es que ahora

私は。

Esto y plan para los próximos días. Mañana viernes, aquí voy a estar a las 7 de la tarde con.

Otro t r i v i a Company. El sábado a las 6 de la tarde, Fórmula Fiesta. Y el domingo, recuerda que estoy contigo cada mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, pero vayamos por parte, que hay que disfrutar del juernes por la noche. Gracias por haber escuchado esta sucesión de temazos sin, sin parón ninguno. Esto es un no parar. O esto es un no parar, hijo m í o

もう一 m 見たい l すよ。

Sí, pero si tú eres de chiclana de t o d a la...

Fiesta. Con Edu Martín y J. Planes, Raquel López, dale al botón.

Streaming Televisión en Twitch. Buenas noches a toda la gente que está escuchando a través de la red del Fiesta. Hola a todos, aquí comienza el último programa. a ¿Ah? no, de esta semana! a、ah, d e hoy no salimos del Fiesta! El Late Radio Streaming Show, que, como cada lunes, martes, miércoles y jueves, está en directo de 10 a 12 para ti, aquí en el Fiesta y en twitch.tv y en Twitter Space.

Estamos transmitiendo también por YouTube Live. Estamos abriendo un montón de canales de emisión para que estés donde estés puedas conectar con. Hoy nos a l i m o s del fiesta. Raquel, buenas noches. Buenas noches. JJ, buenas noches. Buenas noches. Aquí en este último jueves del mes de noviembre. Mañana, último viernes del mes de noviembre. ¿Y qué pasa? ...y Históricamente, los últimos viernes del mes de septiembre en Estados Unidos.

Que si, como todo lo americano, ha llegado a meterse en nuestra pequeña culturita, que estamos tiesos. Black Friday,、ah, no. eso también. El Black Friday, el viernes de la muerte mortal, en el que todas las empresas tiraban la casa por la ventana en los precios, antiguamente tenía un porqué, era un poco finalizar la campaña anual. Ahora nos lo explicará Raquel más detenidamente.

Se ha convertido en una especie de venta de marketing mundial en el que todo el mundo te quiere ofrecer algo en el Black Friday, pero no sabemos si lo que ofrece de verdad son descuentos o no.、Fin. ¿Qué ha pasado con el Black Friday? ¿De dónde viene el Black Friday? ¿A dónde va el Black Friday? ¿Es el Black Friday un timo del tamaño de un Friday Black? ¿Habéis encontrado chollos en el Black Friday alguna vez? Ahí queremos llegar.

Esa es la pregunta de la noche. Mañana es el Black Friday y nosotros queremos que tú nos cuentes esta noche si has pillado alguna vez un chollazo de Black Friday. Yo hoy en Madrid, que vengo de ver la presentación del disco de Manuel Carrasco, he pillado un Black Friday y me he comprado unos zapatos troncos. Os lo cuento así, ¿eh? Estupendo, bueno, tío. Oye, mirá. Oye, 30、Muy、pavos、bien. menos, ¿eh?

No, está bien, ¿no? Yo, está bien, bien está, está bien. bien. ¿Tú ¿Estás seguro, no? Que te ha costado 30 euros menos. ¿seguro? Sí, e g u r bueno, me ha hecho el descuento la chica a la caja. Sí, pero ¿estás seguro que valían 30 euros más hace una semana? No sé, lo, lo comprobaré. Ah, ah lo amigo, comprobaré. es que vamos a hablar de eso también, ¿eh? Claro. Bueno, ya, vamos a analizar. Es que te has venido、no, es que h、no, es que a, a lo mejor con unos zapatos. Vamos a analizar. Que devuelvas esos zapatos, Eduardo. No, no le han gustado.、Ah, hay un ave a última hora de la noche.

¿Puedo llegar a Madrid? ¿Estará la tienda abierta? Bueno, Ayuso dice que en Madrid todo es posible, lo mismo allí las tiendas no cierran nunca. Nunca se sabe. Nunca se sabe.、Oh. Bueno, pues a las 10 y 5 de la noche arrancamos este programa de hoy. Buenas noches a todos y ya sabéis, a través de WhatsApp del programa puedes mandar tus notas de audio.、Te、grabas un audio en el WhatsApp tuyo, nos lo mandas y nos cuentas si alguna vez pillaste un ofertón Black Friday. El número del WhatsApp de hoy no salimos del fiesta es.

616-079-079. Pero también tenemos interacción contigo en Twitch. En twitch.tv/hoynosalimos s tenemos un chat y ahí, bueno, pues está. Ahí puedes poner tus、Te、chollos, ¿vale? Porque no conocía la dimensión de lo que me venía. Negué toda relación con mi corazón.

よかった。

せの<音楽>

En el Fiesta, hoy es el día también, Hoy n o s salimos del Fiesta. De Manuel Carrasco, que ha presentado su disco en Madrid. Titulares. Como, como se estaba contando. La b a e r í a Y aparte de todo eso, la agenda informativa、Cabra. del día.

Ha Reunido una serie de titulares que a nosotros nos, nos ha parecido interesante. Y cuando digo nosotros, digo a todo el equipo de la redacción de informativos de hoy no salimos del fiesta. Ben Almadena, si hoy has tenido un día como yo, un poco loco para arriba, o para abajo, y no te has enterado de nada de lo que ha pasado, reinosa en el mundo. A mí me han llegado algunos avisos de que la cosa se ponía tensa entre Ucrania y Rusia y la ONU.、Eh, pues si no.

ya Te digo, si no te has enterado de lo que ha pasado hoy, aquí está este programa, aquí está este magazine, aquí está este, tampoco, pero, este pero, pero. Late Radio Streaming Show para、Echa. resumirte lo que, lo que a nosotros nos dé la gana de lo que ha pasado hoy. Eso, p o r que tampoco la gente se crea que va a enterarse de muchas cosas. ¿eh? No menosprecie el trabajo de nuestra relación de informativo. De nuestra relación de informativo, la gente y y dice nuestra que... relación de informativo hace varias reuniones al día para decidir ¿Sí? qué entra en el programa y qué velas damos. A, a, a veces hay grandes peleas.、Sí. En, abajo

Que se graba el programa de cocina de Canal Sur Televisión. Cocina. Ha, ha habido abajo a veces peleas tirándose paquetes de harina、Triada. para decidir qué entraba en los titulares cada día de este programa. Es un tema, en fin. Linares. Ya lo de Linares está salido e n muy bien. n n c c a ú Bueno, titulares: 24 de noviembre, jueves, último jueves del mes. Hace un rato.

El gobierno central ha aprobado los presupuestos generales del Estado. Vaya. Es el tercer presupuesto que se aprueba en la legislatura. Es ni idea. Hoy ni me、eh, había enterado de la movida. Pues seguimos con los titulares. Aprovechad, tuiteros. Un ex empleado de la red social con conocimiento sobre cómo afronta la plataforma los eventos a gran escala le dijo a The Guardian.

Que Twitter tiene un 50% de posibilidades de caerse durante el Mundial. Esto viene por haber reducido la plantilla un 70% y porque el dueño de Twitter está para allá. Más para allá que para acá, que se diría. Mañana, como sabéis, es el Black Friday.

El día en el que encuentras cosas que valían 250 euros a 249,90. No es broma, es el día de las rebajas, con la particularidad de que ya no dura un día sino varios. Y de que, según las asociaciones de consumidores, hay que tener cuidado porque a veces compras las cosas más caras que hace un mes. Comparad precios, colegas. Eso. Los nuevos astronautas españoles hacen sus primeras declaraciones. Dicen que sueñan con llegar a la Luna, pero que a Marte no llegarán ellos ni de coña. Los dos

Son de León,、Ajá. estudiaron en una, a una calle de distancia y en la misma facultad y no se conocieron hasta hace una semana. Y León no es p e q u í n de grande, vamos,、vale. o sea que, que. Terminamos con titulares de deportes, ¿cómo va la cosa? Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista de la historia que ha marcado en cinco mundiales distintos. Portugal ha ganado de milagro contra Ghana, Uruguay ha empatado con Corea y Suiza ganó esta mañana a Camerún.

Esta Redacción de deportes de este、Esta、programa tira mucho de cierto tiramos, equipo de cuyo nombre no quiero acordarme y de sus exjugadores. A ver, Cristiano Ronaldo es, es, a, es el primer futbolista de la historia que marca en cinco mundiales seguidos. Es noticia de hoy.、Vale. ¿Qué quieres que hagamos? Nada, nada. Porque es que verás,、ya. Messi, Messi ¿sabes m e s s i lo que ha hecho? Messi, no、ya. ha metido ningún gol. Messi no. No. Messi ya. Uganda. <risa>

Messi ya no es boludo.、Ah, Ese ya acabó todo. Se fue del equipo. Y ya por no. cierto,、eh, no hemos dado el, el último dato. Brasil ha ganado a, a Serbia. 2-0. s v e r d Con goles de Cacao y otro de Maravillado. a r a Cacao y Maravillado. Bueno, hoy recordamos al final de estos titulares que estamos intentando averiguar Averiguar, perdón c u á l han sido los chollos que habéis conseguido en un Black Friday. Si es que lo habéis conseguido.

Y si mañana vais a aprovechar de alguna manera este Black Friday, recordamos: mensajes de voz. Al 616-079-079. A través de Twitter Space, hoy tenemos el hashtag de toda la vida. Hoy, hashtag almohadilla, hoy nos salimos del fiesta.、Que、¿Quieres q u hablar con tu voz y decirnos: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Chóleos!

Pues entonces entráis en, el, en la cuenta de Canal Fiesta, que es en Twitter, Canal Fiesta, y hay una runespace. Veréis que es, hay un directo. Ahí puedes escuchar este programa en directo y además puedes interactuar con nosotros, hablarnos, decirnos hola, buenas noches, iros a la cama, no servís para nada, o os amamos locamente, lo que queráis. Que que además, si estás viendo el programa en Streaming Televisión por Twitch, también puedes interactuar con nosotros en el chat.

Hay un chat y ahí puedes escribir cosas que luego aquí mis colegas del oficio y del programa, sin ninguna duda, leerán y conoceremos en directo, como cada noche. Madre de Dios. Terminamos con el tiempo. Mañana, ¿qué pasa con mañana? Pues ahí... en Andalucía habrá cielos nubosos en todas las provincias、vale. y en cuanto a las temperaturas. En Jaén habrá unos 10 y 12. Do...、Sí. No hay lluvia.

c i e l o s n u b o s o s solo. c i e l o s n u b o s o s Es que hay precipitaciones ocasionales, pero en determinadas zonas. Entonces, claro, si me voy. Vale, vale. Si va el detalle, no t e r m i n a Claro, exacto. Bueno, pues c i e l o s n u b o s o s en todas las provincias, temperaturas. Temperaturas en Jaén rondarán los 10 grados de mínima y 18 de máxima. En Córdoba es que... y en Sevilla, entre los 11 y 22 grados. En Cádiz y en Málaga.

Las temperaturas rozarán los 15 y 24 grados. En Huelva y en Almería, los 12 y 23 grados. Y en Granada, entre los 7 y 20 grados. Granada tiene una diferencia Brutal de, te de temperatura cada、Siempre. día sí, sí, que,、sí. que debe ser un, un pollo para todo el que vive allí. Sale súper abrigado por la mañana y a mediodía en manga corta. Totalmente. ¿Dónde echas todo? La bufanda. El... <risa> Más o menos lo que pasa en Madrid, perdona, que está en Madrid. hoy Madre no, mía, no Claro, de... c claro. l a r d a presión está. En 15 minutos lleva. En 15 minutos no 15 es va... lo he estado contando.

Vas por la calle muerto de frío y entras a cualquier tienda Raquel, y te, te sobra todo.、Tío. En 15 minutos, 5 veces lleva、hombre. ya cola.、Eh, hombre, nos ha invitado、Qué、el、petardo. señor Manuel Carrasco. Fue、no hay vez que no、te veo. Madre mía.、Fue、a escuchar su disco. Que Fue que no me sale y tú no te atreves. Fue el final de mierda de aquella serie. Fue la gata cómplice en el tejado.

フォー yo no te の世界に行くと、フォークトッ c ングの世界に行くと、フォークトッピングの世界に行くと、フォーク o ッピングの世界に行くと、e ォークトッピ a グの世界に行 o と、フォークトッピングの世界に e く e フォークトッピング e 世 e に e くと、フォークトッピングの世界に行くと、フォークトッピングの世 e にクフォーンント

Fue sentirme solo estando contigo Fueron los disparos sin un motivo Fue la ida abierta sin un consuelo Fue ya no me mates con un te quiero Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo a mí quién me entiende Fue el silencio a gritos el dormitorio Fue la vida idílica de los otros Fue el número puesto en aquel bolsillo

フェイクの傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の悪い傾向の

フォローの時間を見つけたら、た

フェイヤーノティンポットーローシーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティンティーンティーンティーンテ

フォーマスクノキュラいロープ

フェイヤーの手を見つけて。Pues

Pues, eh, nos ha quedado pendiente sí, las, que efemérides, sí, Manuel, por Dios. las efemérides. Hoy nos salimos del fiesta con Edu y J desde Málaga. Vamos, Canal fiesta. Nos vais a librar de que os cuente cómo ha sido. Madre <risas>

Porque a las fans de Manuel Carrasco que están escuchando el fiesta lo van a flipar.、Pero、y e r i es q u u e v e Luego, luego. Luego lo contamos. ¿Cómo e he contado? l l e v a ya seis veces.、Eh, no, no he contado nada. Seis veces l l e v a ya, ya contando la,、no、el evento.、Nada. O sea que a ti te cae mal Manuel Carrasco、sí, porque no, es, mentira, muy <ríe> es muy guapo. Mentira. Es muy guapo. Bueno, eso ya no lo. Ya, bueno, sí, no, la verdad que es guapete, pero no, hombre, no me、guapo. cae mal. Bueno.

Como sabéis, todos los días repasamos hechos históricos en nuestras efemérides. ¿Todos? Hoy、no、vamos a meter en efemérides que tú has estado en Madrid viendo lo demás. Bueno, sí, pero m e t e r á para dentro de 500 años. Vale, d a l a a e t á dentro de 500 años. Claro, Edu、aduano. fue a Madrid. Exactamente. Bueno, estáis perdiendo más tiempo vosotros que yo. <risa> sí. <risa>

Vamos con las efemérides. Está el día como hoy, 24 de noviembre, jueves. Hoy, pero no sabemos qué día de la semana fue. Por ejemplo, en el 380. En la actual Turquía, el emperador romano Teodosio hace su ingreso en con Constantinopla. Es decir, que entra en Constantinopla, no que meta dinero en el banco Constantinopla.、Pues, no de ingreso, pero de ingresar.

En el año 700. En la actual España, el rey visigodo Égica ordena la unción real de su hijo Vitiza, quien no asumió todas las funciones reales hasta que cascó su padre en diciembre del 702. Madre mía, ¿quién era Égica y Vitiza? En... Vitiza era el hijo de Égica y entonces lo ordena. Ya, ya lo ordena se lo. Lo ¿qué? pone de rey consorte, pero ¿Qué? le dijo: Escúchale, hijo.

Turre y consorte, pero el que, el que manda soy yo. ¿eh? Pero que esto ni, ni en la historia del cole, ¿cómo no que va?、No? Yo, yo no me acuerdo no, haber、vitiza. estudiado. ¿sí? ¿Los Reyes Godos? Yo de este sí me acuerdo porque me hacía mucha gracia el nombre. <coughs> o Éxica? Perdón, ¿Vitiza o Égica? De Vitiza. Bamba, Vitiza. Bamba es el inventor de los. Fue un rey visigodo y el inventor de, lo, de los tenis cómodos, las bambas.

Eh, tal día, además Ha sido letal, ¿eh? Ha sido, sí, no, es、sí. que no. Tal día como hoy, en 1859, ya un poco más así en la época, un poco más. Sí, antes de ayer, el martes.、Sí, e ¿eh? n Inglaterra se publica El origen de las especies de Charles Darwin, en el que el científico exponía su teoría de la evolución para la histeria de muchos al saber que venimos del mono. No, no del anís, del mono. No, e r lo que se lió.

Eh, otro 24 de noviembre, no sabemos qué día de la semana, pero sí el año en 1904. En Stockton, California. Stockton! Stockton. Se realiza el. Stockton mola, ¿eh? Como nombre. Eh. Stockton! Apunta a Stockton para los titulares de mañana,、vale. por favor. Voy a gritarlo desde lejos. Venga. ¡Stockton!

En Stockton, California, se realiza el primer ensayo de un tractor montado sobre orugas. Orugas metálicas, como la de los tanques, no gusanos gordos.、Ah, vale. eh, tal día como hoy, pero en 1969.、Eh. El Apolo 12 ameriza en el Océano Pacífico, finalizando la cuarta misión tripulada a la Luna y la segunda en descender a la superficie. Y tal día como hoy, 24 de noviembre, pero en 1999.、Eh.

Jennifer l ó p e z publica el sencillo No Me Ames, interpretado junto a Mark Anthony para su álbum de debut, On the Six. ¿Qué digo yo? Mark Anthony no es el marido de. No, era. Ya, pero en ese Ahora tiempo. Ahora está con Ben Affleck, ¿no? Sí, pero en ese momento eran pareja. ¿Tú no hables las cosas del corazón? ¿Eres del corazón? Sí, no, dependiendo.、Ah, vale. Pero escúchame, en 1999 eran pareja Jennifer l ó p e z y Mark Anthony, ¿no? Sí. Y, le, y publican un. un

Disco, o sea, un sencillo, un single titulado No Me Ames. ¿Qué sé,、sí, tío? A lo mejor, o sea, lo... Estaba, a lo mejor lo... estaba haciéndole un Shakira, Jennifer l ó p e z a Maranzoni. h a Hansa, A lo、ti? mejor lo compuso antes de que conociera a m a r a h a n z o n y Las canciones se componen a lo largo de tu vida, no sé. Ya, ya, pero a ver si estaba haciéndole un Shakira. Bien, hoy es el Día Internacional de, de la Evolución. Claro, por lo de Darwin, seguro.、Claro. Por supuesto.、Eh, está está lo todo el a d o He pillado, ¿eh? Lo he pillado, o e h Bueno, pues aquí están nuestras efemérides. Pues fijaros.

Ya os lo cuento y ya no hablo más de la presentación. De, ya para quitarlo. Ya, dale, pero, dale. Tirón.、Ocho. Ha sido en un cine, ¿vale? En、eh, un cine. En un cine, 100 personas、Ajá. invitadas, elegidas. 100 personas, ni más. Eran 50 más acompañante, más o menos. Entonces eran 100, sí. sí. Eh, eh, ha empezado.

Uh -huh. eh, ha salido un vídeo él desde casa diciéndome. De, Manu.、eh, de Manuel.、Eh, me hubiera gustado estar con vosotros, pero no ha sido posible y tal. Y o decía, madre mía, es que 500 kilómetros para escuchar un disco en un cine. Eso, ha sido, eso era mi cerebro mientras escuchaba el disco. La primera canción es fantástica. Una canción brutal. Brutal, pero así. El disco, en líneas generales, muy bien.

Cuando ha terminado el disco, que tenía un fondo siempre de un cielo así, universo, más o menos. ¿La、decir. aplaudíais bueno, después de cada canción? Eh, eh, las canciones rápidas.

Eh, las tías se levantaban y votaban como en un concierto. Las fans. Y, Impresionante. Y, ¿Y hacían como que se sabían las letras? No, se las sabían ya todas. ¿Cómo se van a saber las letras y los ángeles d cada disco hay, esta mañana? Hay、no、dos. s Que no, porque dos, un... hay dos. <risa> <hay> s <dos cosas, risa> Joder. Otra, hay, hay que explicarle <risa> ahora que, la, que el disco se edita mañana, pero que ya ha editado dos singles vale, de este、vale. disco.

Vale, Hay singles dos singles sin... que ya están en la radio. Este que acabamos de escuchar y el cococito este. Pero entonces, s a b í a n d o s c a n c i o n e s Ese na, también na, na, es de na, este、no. disco. l e a lleva tres、vale. singles ya、ah. sacados y hoy ha publicado el álbum entero.、Vale. Y ahora ya empieza a gira r el año que viene. Pero que lo que han cantado son esas tres, las otras n o Las otras no. La otra, la otra no la ¿Y la no、otra. había alguna sobrado o algún sobrado haciendo como que se las sabía?

Eh, o sea, no era así con la boca, brr, brr, brr, no, al segundo estribillo.、Yo、no lo hacía con toda la a c e n c i o n de niños. Pero sonaba algún. Cuando él hacía algún quejillo, a sí, sonaba algún en el público. ¡Ole! ¡Ole, tu mare! d Vale, pues eso. ¡Viva Huelva! Se ha escuchado también. e s t e c o motivado, ¿no? motivado todo el mundo allí motivado. Entonces, cuando ha terminado la escucha del disco, ha salido otro vídeo de él en la misma casa. Espero que haya gustado. q u El e disco se llama Flecha Corazón. Es fresco que la flecha vaya l l e g a r al corazón, no sé qué, no sé cuándo. Ha trabajado con mucho cariño y de verdad es que.

Eh, me gustaría haber estado ahí, pero, pero, pero, al tercer, pero ya se han puesto a gritar todas. Porque ya todo el mundo sabía que iba a aparecer de sorpresa y ha aparecido de sorpresa.

Ha a parecido sorpresa, ha cogido un micro, ha saludado, ha dado las gracias por habernos hecho los t a t á papá, papá, papá. Pa, pa, luego ha firmado, se ha hecho fotos, no sé, cuál, no sé cuánto, l o sé c u á n pam, pam, pam y b i n g pam y ya está. y, o sea, ¿y Se、Eso、ha hecho、sido. foto con todos, con los con 100. Con todos. Y a mi tercera mujer, que ya sabéis que he dicho en、sí. este programa que de vez en cuando se chateaban juntos, le ha dado dos abrazos. Mi mujer le ha dado a Manuel Carrasco más abrazos en un día que a mí en dos semanas. Vale. Vale, que lo sepáis. Y por supuesto ha habido fotos y tal y cual.

Ver, hacía 10 años que no nos encontrábamos con él. Creía que decías que no te hacías una foto. No, no, 10、no, di bueno, años. Diez no te la hagas、años. ahora porque. 10 años.、Si、no. y, nos, y le ha dado mucha alegría así, pues eso, vernos, ¿no? Oye,、madre. pues maravilloso, tío. Así que ha sido un día muy chulo. El disco mola mucho, recomendadísimo. Ya dejo esta historia. Es、mm. mañana, el día de Manuel Carrasco en el Fiesta, os lo recuerdo. Así que mañana, muy atentos todos los fans de Manuel Carrasco.

Al fiesta, porque mañana hay movida, movida. Y hoy ha sido el día de Vanessa Martín, que también os puedo contar que ha estado a punto de estar aquí esta noche, pero un ro, una reunión, una cosa privada que tenía ya pactada, lo, lo ha impedido. Pero nos ha prometido que va a venir. No sabemos cuándo, no sabemos si la semana que viene o la siguiente, pero que va a hacer un hueco porque también lanza disco. Así que.、Eh, l、eh, de、claro. Huelva y la Malagueña lanzando disco.、Tenemos. Y nosotros <risa> invitándolos a que vengan al programa y pasen una buena, buena noche aquí.

Con hoy no salimos del fiesta, ¿vale? Bueno, tenemos un poco de resumen de lo que va a haber hoy en el、eh, programa. Twitter ¿podría? dice,、tenemos. Mariche, hablando de lo tuyo,、sí. qué bellísimo es Manuel Carrasco. Sí, es que,、no、lo eres, es. Es, que es muy g u a p o En todos los sentidos, además. Es un tío magnífico.、Eh, tenemos un poco de resumen de lo que tenemos Tenemos resumen. Venga. Vamos a tratar noticias como que este invento. Bueno, tenemos un invento español que hace volar los camiones y que permite ahorrar un 25% de combustible. Vale, luego. ¿Qué hace volar?

l o s dinamita. s <risa> Los vamos a explicar después. <risa> vale, vale, ¿qué más tenemos a También、ahí? un móvil que ha causado un apagón automático de un reactor de una central nuclear. r e qué guay! ¡Madre mía! Y la Eso imagen... sería un alcatel de los de. <risa> puede ser. También tenemos la imagen de la NASA del Sol Sonriendo que alerta a la comunidad científica. Mmm, e s t o y viendo en el g u i o n de hoy: paran a un conductor y descubren que llevaban pasta en una rueda de un、sí. coche robado.

Sí, sí, ahora también te contamos esa、Pero、movida. Ahora, no follón, y no, no solo eso, sino que lo detienen. No lo detienen porque sospeche. O sea, porque <coughs> lo detienen por lo, porque se pone nervioso el que conduce y empieza a hacer cosas raras.、Uh -huh. Y entonces la policía, que, que no es tonta, dice: Vamos a seguir a ese tronco、uh -huh. que tiene, que me huele la cosa mal. Yo una vez escuché. Tenemos algunos amigos p o l i s En Twitch hay que felicitar a Juanmi, que es su cumpleaños.、Y、dice: Felicitarme por mi cumpleaños. ¡Feliz!

Ahora mismo te ponemos la canción del Feliz Cumple. ¿De Parchí? De、no, Parchí, ¿no? No, no, ¿no? O sea, no. ¿no? no. Bueno, vale. No. Ponle una、canta. de Manuel Carrasco. No tiene ninguna de Feliz Cumpleaños. c u m p l e a ñ o s feliz. Manuel, aquí mi amigo la ha tomado contigo. Claro, con, Espero con que, él, ¿no? contigo. Que, nos, que nos sirva para que anules tu invitación de hoy a nuestro programa en, en las próximas fechas navideñas. ¡Wey!

Aquí seguimos en Hoy no salimos del fiesta. Escuchas Hoy no salimos del fiesta con Edu Martín y J. Planes. a n e m